bang bang bang yo vengo yo vengo para acá bang bang yo vengo yo vengo Buenas tardes rosqueros y rosqueras, son las 6 de la tarde del día 18 de febrero del 2019 y en este tu programa número 7 del año te ofrecemos los trabajadores y trabajadoras y trabajadoras de TMB. Y en el programa de hoy de Radio Rosco vamos a tratar varios temas, entre ellos uno muy interesante que habla de las comisiones asesinas y para ello contamos con los compañeros Mercader. Muy buenas tardes del Triángulo Mercader. Buenas tardes, compañero. Desde Horta el compañero Ramiro, cómo no. Yo y una nube de microbios que me acompañan <risas> en el día de hoy. Eh, a todos y todas un saludo desde eso, desde Horta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también desde el Triángulo y como casi siempre, quien nos habla, Toni Cárdenas. Y antes de empezar el programa, como no recordaros el número de teléfono al que podéis llamar, el 93013 9533. Os lo repito, 93013 9533. Y vamos a dar comienzo a este programa de esta semana que nos viene con unas comisiones Asesinas, qué ha pasado con esas comisiones que han cambiado de siglas en lugar de obreras, o sea, son asesinas. ¿Qué ha pasado? <risa> que vienen en un plan muy guerrillero, no? Por lo que veo, vienen en un plan. No, bueno, de momento simplemente cuando se dedican a informar, lo que hacen es desinformar a la gente y lo hacen de forma tendenciosa. Eh. Eh, espera un momentito, antes de comenzar Porque es que yo ya con tanto Criticar a esta gente, ya llega un momento Que dices, tanto a Comisiones como a OJT sí, Y dices, hostia, realmente estamos Iniciando una batalla que siempre nos Estamos peleando, como dicen en las cocheras que siempre ¿Veis? Es que ¿cómo nos van a conseguir algo Si siempre se están peleando? Yo ante esa situación de pelea eh, ¿Por qué existe la pelea? ¿Alguien se ha planteado en algún momento pensar el por qué existe esta pelea que nosotros constantemente estamos denunciando, que ellos hacen y dejan de hacer? ¿Alguien se la pregunta? Bueno, yo lo, yo lo debo, claro. Yo no me, yo no me. Uh. Pues parece ser que hay que no se lo, que, que quien se lo pregunta y, y aún cuestiona que nosotros hagamos lo que estamos haciendo. Si nosotros hacemos lo que estamos haciendo eh, y, y existe esta, esta voz que estamos planteando desde Cgt es porque existe una voz crítica hacia determinadas acciones y las determinadas acciones son las que ellos están haciendo y es lo que nos, usted no nos gusta tenemos que criticar, oh. obviamente. Bueno, está Porque claro. Si no estaríamos haciendo lo mismo que hacen ellos. No, y además de lo que se trata es simplemente de que salga a la luz la realidad y la verdad de las cosas. Es como el comunicado que hace dos o tres semanas hablábamos aquí del sindicato corporativo de mandos, uh -huh. eh, que al final mmm, parece ser que quiere denunciar a, otras, a otro sindicato, en este caso una sección sindical de la CGT en autobuses de TMB, por dar una información o sea ¿quién denuncia a otro por dar una información? Eh, si tú no estás de acuerdo con esa información eh, da tu opinión pero con datos y de esa manera la gente tendrá la capacidad de contrastar lo que dicen unos y lo que dicen otros uh -huh. lo que pasa es que el El actuar de esa manera, como hizo en su momento, eso vuelvo a repetir, el sindicato corporativo de mandos de, de autobuses en TMB, eh, diciendo que la forma de contestar a una a la publicación de una carta de una de una persona que no era ni afiliado de Cgt en el último boletín, eh, en el penúltimo, perdón, creo que lo, lo lo adecuado sería si tú no estás de acuerdo con algo y estamos en teoría dentro de los debates y de la pluralidad de pensamiento y de forma de actuación, lo que tienes que hacer es decir no estoy de acuerdo, pero en base a estos razonamientos. no decir, no estoy de acuerdo y voy a denunciar judicialmente todo esto. Que por cierto, a estas horas de la tarde todavía no nos consta ninguna denuncia. no bueno. Pero bueno, en el tema de comisiones obreras, eh, yo evidentemente... Lo que no me voy a callar es delante de una mentira y delante de la agresión a la organización en la que yo estoy. Y para mí es una agresión lo que publicaron en su último folleto en papel en la que achacaban a la firma del convenio 2009-2012 a a CGT y a TUP el tema de la problemática actual de la reducción de jornada, no, sobre todo en la cochera del Triángulo. Y es curioso en el texto que ponen copiado en la hoja sale la firma del Sit y solo podemos decir que ese convenio lo firmaron todos los sindicatos, ¿no? Excepto uno que me parece que fue un No, todos los sindicatos. qué convenio? el convenio 2009-2012 sí el, el 9 no el 912 lo firmó Atub eh, Atub CGT Y sí, sí Sí, porque la firma del sitio. Parecido... ¿no? Ah, no, vaya, entonces ah, sí, estaba no. eh, entonces estaba yo equivocado <risa> Ya ha vuelto a dar una información errónea de ¿Vale? los microbios que me, me acompañan hoy ¿no? Por disculpar, ¿eh? Eh, me he equivocado Y no me cuesta nada reconocer mis errores Hombre, fue el convenio de los dos días Estuvieron sí. en contra Sí, sí, pero vamos <risa> eh, y de el bocadillo Y de los 20 minutos del de bocadillo de, Estuvieron en contra Y el motivo que argumentaban era que se perdía dinero sí no no no mira, era que el tema de la jornada reducida o de los o la conciliación familiar para votar en contra del convenio era que se perdía dinero sí no el otro día estaba la semana pasada haciendo un cursillo de capacitación y Vesperón, eh, una de las personas que vino a dar el cursillo de capacitación introdujo el tema del convenio de los dos días evidentemente para denigrarlo ¿no? No ah, sé, ¿sí? sí, sí, sí, me he respetado. Sí, después de tantos años, ¿Ah, aún sí? seguimos estando con la misma historia. Hostia, qué bueno, o sea, conseguimos dos días. Al cabo de los años, recientemente, precisamente comisiones obreras, que en ese convenio conseguimos los 20 minutos del bocadillo, hace poco, sí. eh, comisiones por una denuncia consigue que los cegoles cobren ese, uh -huh. esos 20 minutos cuando estuvieron en contra de ese convenio. Y ahora eh, hacen alusión a una mejora que se hizo sobre una ley, como es guarda y custodia de un menor o de... De un familiar. O de un familiar, de hasta segundo grado, que puede ser hasta tu propio nieto si estuviese a tu cargo, y hasta un hermano si estuviese a, a, a tu cargo, que ya bastante tendrías con tener una persona discapacitada... Eh, Tener que tener a tu cargo y que no pudieses acogerte a una reducción para poder atender a estas personas ¿vale? Que encima algo que se mejora en esa ley Que es el poder escoger tanto cochera como franja horaria Ahora resulta que es un grandísimo problema Es un grandísimo problema Que yo por lo que estoy viendo solamente es en triángulo eh, algún sábado de tanto en tanto Ese problema que varía a compañeros que están haciendo durante toda la semana matinales y cuando llega el sábado ese en concreto resulta que se van a hacer la tarde y hacen un relevo de plegar a, a lo mejor a las diez y media como le ha sucedido a algún que otro compañero. Eh, si realmente lo que estaba en reducción fuese un problema para la empresa y para eh, las cuotas de servicios, no creemos que sería un problema que existiría todos y cada uno de los días de la semana que todo el mundo tuviese problemas para poder escoger horario porque que yo sepa la gente está escogiendo matinal de lunes a viernes y solamente un sábado de vez en cuando no les llega lo que tienen escogido hombre no les llega todos los sábados al menos el triángulo todos los sábados no porque yo sé de una persona que se quejó que pegaba a las diez y media este ese ah, sábado yo, yo te hablo por llegó. mí Plego, plego, pero ¿Plegas a, a las 10 horas 11 de la noche? No vale. ple, Plegó a las 5 o las 6 de la tarde Pero eso no es una cuestión Problemática de... Pero nos estamos metiendo cuestión. con comisiones obreras Vale nos ¿Eh? ¿Eh? metiendo. Yo, vine, yo he venido obreras. aquí para meterme con quiero comisiones matizar, obreras y, me, y quiero matizar esto Tú has hablar de tu libro, yo también Bueno, pues me bueno. voy a fumar En este sentido eh, Si la problemática fuese real de, de esto sería todos y cada uno de los días entonces es una cuestión organizativa de la empresa que no, el, sábado, el sábado no sabe cómo cumplimentar realmente esos servicios o no dar servicio que se debe de, de dar es un problema de la empresa aquí mira vamos vamos por partes primero eh ...la hoja de comisiones obreras... ...que habla de la problemática... ...de la reducción de jornada ¿no? Que sí que es verdad... ...es problemática y ahora diremos por qué... ...pero lo que no podemos aceptar en absoluto... ...es lo que dicen aquí... ...de que es un problema... ...que ellos no crearon... ...o que ellos eh, exactamente dicen... Eh, ...por todo hecho... ...entendemos que es un problema... ...que no creamos nosotros... ...vamos por partes... ...el convenio 2005-2009... 2005-2009, el de antes de, de los dos días, ¿eh? o 2008, el de antes de los dos días, en el artículo 26 ya estaba reconocida la reducción de jornada por guarda legal uh -huh. y fue un convenio firmado por comisiones, UGT y el SID. Uh -huh. El siguiente convenio, que trajo los dos días, el bocadillo y una serie de mejoras, también Eh, ...se modificó la conciliación de la vida laboral... ...el artículo 19... Eh, ...que se pusieron tres puntos... ...aquella posibilidad de cambiar de cochera... ...de, de no escoger servicio... ...tararí, tarará... ...aquel convenio, acordaros... ...no lo firmó Comisión Obrera y UGT... ...porque decían que se perdía dinero... ...pero sí lo aceptó... ...la Asamblea General de Trabajadores... ...votando a mano alzada... ...una asamblea multitudinaria... ...de alrededor de, de mil personas... Seguramente nos equivocamos los mil, pero le dimos prioridad a los dos días de descanso y al bocadillo. En ningún momento me acuerdo yo que Comisiones Obreras dijera que aquel convenio era malo porque se había metido lo de la reducción de jornada. Pero sí que es verdad que cuando llega ya el año 2009, el 2000, el, perdón, el 2012... Sí, eh, claro, uno se armó, un leo aquí ya. Comisiones Obreras, UGT y el SID, que ya podrían haber modificado el artículo 19 del convenio, que nosotros hicimos una propuesta en negociación del convenio que fue rechazada, no solo lo, lo arreglan, sino que lo, estro, lo estropean. No solo por, no lo arreglan. No lo arreglan, sí. lo estropean. Aparte de los tres puntos que ya habían, ponen dos más. Y uno, el mejor de todo, es que la reducción de jornada puede ser a cómputo Con lo que ya tienen eh, la empresa por las manos libres para hacer eh, servicios a la carta Puteando también a la gente que está con reducción de jornada Porque ya no es una reducción de jornada diaria, sino puede ser a cómputo Y eso lo meten comisiones obreras, UGT y el SID ¿Eh? ¿Qué pasa? Que pueden llegar sábados Y a lo mejor hay compañeros a reducción de jornada Que hacen un servicio entero Y lo hacen matinal Tienen elegida franja matinal Pero hacen un servicio entero Puede pasar Y, y ese es el problema que hay Para nosotros la solución no, no viene No creo que tenga que salir de esta mesa La solución la tiene que dar la plantilla Y la plantilla ya la dio Hubo una asamblea general de, en la que se convocó exclusivamente para hablar del tema de la reducción y es eso lo que estamos defendiendo CGT no porque seamos más listos que los de comisiones sino porque es lo que nos dijo la gente que es simplemente es repartir eh, la gente que está reducción de jornada que si tú te pides, es el acuerdo de la, de la asamblea si tú te pides, si estás por la tarde y te pides un matinal Bueno, pues si no te se puede dar en Triángulo, te se da en Horta. O si no te se puede dar en Poniente, te se da en, en Zona. Para que esté todo repartido y no esté concentrado. Es una solución muy fácil. Y es, y es la que defendimos nosotros en el último convenio. Eso no lo explica Comisiones Obreras. Son muy mentirosos y voy a hablar un poquito más. Voy a hablar un poquito más porque si no, eh, reviento. Porque es que, aparte de mentirosos... Ya los iréis conociendo los más jóvenes. Ellos, parece mentira, que vengan del sindicato que vengan y es un sindicato que hay que reconocerle un, un, histo, un historial en sus inicios de, de lucha, ¿no? Que con muchos luchadores que pasaron por la cárcel o tuvieron incluso el exilio ahora que está de moda. Pero desde luego los que hay ahora, los que hay ahora son, vamos, de, lo, de los vividores lo peor. Te hablan en su primera hoja de que han, son ahora, han conseguido el puesto de presidente del comité de empresa gracias al apoyo de UGT City y Comisiones Obreras que suman 2.078 votos es curioso, para ser presidente sí que cuentan con, toda, con todo el mundo que les ha votado sean afiliados o no pero para firmar un convenio solo cuentan con sus afiliados o sea, de los 2.078 ¿cuántos habrá que restar? para el próximo convenio ¿Contarán con todos que le han votado o solo con sus afiliados? Yo creo que son unos sinvergüenzas sacar sacar estos números aquí. Es para decir, oye, que nos han votado 2078, pues tenemos derecho a ser presidente. Mm. Muy bien, pero ¿esos 2078 van a poder votar para si se firma convenio o no? No, y además otro detalle con el tema famoso de los números, ¿no? Lo mismo que para el resto de comisiones sí que valen los números y los resultados de las elecciones sindicales en autobuses de TMB, para la comisión de, para el Comité de Seguridad y Salud no valen esos números, uh -huh. sino que directamente aplican el criterio que aplicaron en la última firma del convenio, es decir... Yo hago lo que me rota y, sans a cabo, utilizo los números en mi beneficio y, en este caso, utilizo la mayoría también en mi beneficio. Ellos, sí. tal y como se había desarrollado hasta ahora la composición del Comité de Seguridad y Salud, era proporcional a, la, a los votos que había obtenido cada opción sindical. En esta ocasión, ellos perdían uno de los, uno de los dos delegados al Comité de Seguridad y Salud que nos han impuesto Y en este caso han actuado de la forma que suelen actuar la mayoría la utilizan buscando para el sillón, exacto la mayoría el esta el la utilizan el... para simplemente justificarse y luego utilizan su lógica de permanecer sin trabajar Me... pa, uh, colocando dos delegados cuando no le tocan en el comité de sufragio. Mira si son impresentables que bueno en este en esta ...hoja que han repartido, ¿no? Con un puño cerrado de, de clase trabajadora. Es un poco la pepinero, que, eh, un poco a, pepinero. A la, a la que te dicen Antú tenim la forza. Lo que es increíble, un sindicato como Comisiones Obreras, que viene de donde viene, eh, te habla de lo bueno que ha sido el convenio este que estamos sufriendo, no te dice ninguna de las maldades que tiene, te dice lo bueno que es, lo que se ha subido, tal, tal, tal. Pero la, a mí lo que más me duele es que un sindicato con el historial que tiene Comisiones Obreras te diga, y todo ello sin un día de pérdida de, del trabajador, por no tener que realizar movilización alguna como ocurrió en otras empresas. Mira si son hipócritas, porque si sigues leyendo, ya para este próximo convenio te están pidiendo igualar los beneficios en complementos y coberturas que tienen en Metro. En Metro sí que hicieron huelgas y movilizaciones. O sea, nos vamos a aprovechar de las movilizaciones de los otros, como ya se aprovecharon... Cuando nos movilizamos por los dos días y por el bocadillo. Sí, un pequeño detalle, perdona que te interrumpa, me lo envía el compañero Mellado que nos está escuchando en este momento. Salud, Mellado. Salud Mellado. Eh, dice el artículo que dice comisiones este de la cabecera de la problemática de reducción de jornada. Es una transposición de un acuerdo previo de comisión de explotación que Comisiones Obreras firmó. Sí. <ríe> no hay que decir nada más. Mm. Gracias, Mellado, por uh, uh, apuntar eso, poner un poquito de luz también sobre algunas cosas e intervenir en el programa, ¿no? Bueno, eh... ¿Era de comisión de explotación, te pone? Sí. Sí, sí, no sí. No pasa nada. Entonces, mm. entonces en sí, comisión. entonces, bueno... El... Pues, pues déjame acabar con esto Disculpa, porque me parece tan gordo, me parece tan gordo este, este me, esta hoja de. Es el mensaje que da. Es no hagáis nada, no os mováis. Ahora que ven que desde Cgt estamos empezando a preparar el convenio y vemos que con la situación que hay vamos a tener que tomar ejemplo por de multitud de empresas que están yendo a las movilizaciones para conseguir mejoras ellos echan el freno y empiezan a intentar a parar a la gente diciéndole eh, confiar en nosotros que somos los más listos ¿eh? Octavio tú tú más, más que ninguno ya la Colau te miraba con un, unos ojillos pero qué tío más listo lo mismo te meten ya también en el ayuntamiento ¿eh? y vamos a tener un convenio que no va a hacer falta eh, ¿cómo lo ponen? ni un solo día de pérdida del trabajador Toma ya, toma ya sindicato de clase y luchador, bueno, toma ya haciendo redundancia en lo que tú habías dicho gracias a la pérdida de un montón de trabajadores, a las sanciones a un montón de trabajadores y un montón de historias más Comisiones Obreras pone la denuncia para que los cegoles le paguen los 20 minutos del bocadillo ¿no? Claro, oh. Y los cegoles ahora están cobrando eso y a más a más siguen cobrando eh, el cheque gourmet y siguen cobrando todos los beneficios sociales que tenían, como era el tema de que le siguen pagando el plan de pensiones, los estudios si tienen necesidad. Todo eso no lo denuncia Comisiones Obreras. Pero bueno, tranquilos compañeros, tranquilo Cárdenas y tranquilo Ramiro, porque Octavio... Coge las riendas del comité de empresa y dice que aquí se han acabado los malos rollos y que a partir de ahora vamos a tener un, un comité de empresa como tiene que ser. Y claro, eso tiene que ser una reunión al mes. ¿Cuándo tuvisteis la última? ¿Cuándo no es, fue? Qué grande eres. Me la, la quitado de la cabeza. ¿Has sido Octave? Octave. Ya estamos fallando, ¿eh? Pero bueno, siempre hay que darle 100 días. No, de, También de... le tendrá que dar explicaciones a la María José, que es la actual asistente social, ¿no? Porque él decía en su escrito, comisiones dicen en su escrito, que la solución en su momento no era aplicar la ley o intentar eh, combinar la ley. ...con una situación dentro de una empresa... ...sino acudir a la asistenta social... ¿no? ...yo pienso que la, la solución... ...la asistenta social dentro de autobuses de TMB... ...todavía está... ...y que tiene otras funciones... ...aparte de intentar... ...hacer lo que ellos no han conseguido... ...como mayoría del comité de empresa... ...en más de cuatro años... ¿no? ...que es intentar encajar una ley... ...como es la de la guarda legal o de, la que te permite tener una reducción de, de jornada con la indiciocracia que tenemos dentro de TMB en que la antigüedad y ese número que se nos asigna al entrar dentro de la empresa condiciona toda nuestra vida de, laboral dentro de, de autobuses. ¿no? Bueno, pues ya vemos lo que es comisiones obreras, siguen igual pero mira, es curioso que hayan sacado la hoja después el... del último Utopía No, lo han sacado el 14 de febrero porque es el Día de los Enamorados Ah, vale, hostia, estás en todo <ríe> Hombre, en todo. yo me acuerdo de aquella foto de los miserables, ah, sí. esa, esa carita Sí, sí, la, la mirada de Mercedes Vidal hacia oh. arriba esa mirada Ay, de Octavi, emoción Octavio, Tavi Octavio <ríe> Fernández de... a, a nosotros también nos miraba hacia arriba pero es que esto era diferente <ríe> No, a nosotros nos llamaba privilegiado Eh, es así, es como es eh, en fin, fin, bueno pues nada, con esto agradecemos a Comisiones Obreras que haya escrito esta revista porque también nos ha dado pues 15 minutos de, no, de programa un poquito, ¿Eh? mal. un poquito mal porque el reloj que miras está atrasado, ah, está atrasado. vale, pues nada le deseamos suerte a Octavi Octavi Fernández que cumpla con lo que dice que abandonemos los personalismos, que convoque el comité de empresa y sobre todo que el comité de empresa respete, como siempre había sido hasta que hasta que el tridente se quitó la, la careta, respete la asamblea general de trabajadores como se respeta en todas las empresas, menos aquí que tenemos un tridente cagao que le da miedo la asamblea. ¿Tú crees? ¿Eh? Sí. Eh, ¿Tú crees? La propuesta de Octavies eh, Comité unitario, pim pim, tos a una, bobo, bobo. Si nosotros solo le ponemos una condición, que respete lo que diga la Asamblea. Si es así, ¿qué problema? Tendremos un comité unitario. Si no son capaces ni de respetar lo que dice la gente En un referéndum cómo lo van a respetar la de una asamblea Pero es alucinante Ya pasaremos un listado De qué manera se han aprobado todos los convenios Así de empresas grandes Como la nuestra no eh, Bueno Ya lo adelanto eh, Solo he encontrado una Que no se ha aprobado ni por referéndum Ni por asamblea Adivinar cuál es Tusal será TV, la nuestra <risa> ah, Bueno, es verdad que en Tucson directamente ya se preparan vale. vale. Pues es curioso, sí, sí Y también es curioso que en empresas como Tucson En Sevilla Tengan un convenio como el que tiene ¿No, Merga? Tú que estás por ahí ¿Y, ¿Y qué sindicato es el que no hay allí? Allí afortunadamente no existe UGT <risa> Pero mira Es bueno que saques a coalición. Me gusta esta pregunta, de ¿eh? vuestra cosa. ¿Qué dices? De Toussaint. En Toussaint también les dieron por los referéndums, ¿no? Se han olvidado también un poquito de las asambleas. Y les pasó lo mismo que a nosotros. Llegaron a un preacuerdo, la el referéndum lo tiró para atrás. Llegaron a un segundo preacuerdo, igual que nosotros. El, el referéndum se lo tiró para atrás. Y la diferencia con nosotros es, es que allí llegaron a un tercer preacuerdo, lo llevaron al referéndum. Y la plantilla dijo que sí. Aquí, como entre el tercero y el segundo, no solo se mejoró, sino que se empeoró el redactado. A acordaros que todos los que no sean conductores perdieron los 200 euros que había para la paga de vacaciones, ya en el primer referéndum, pues esa es la diferencia que hubo con, con Sevilla que por cierto en Sevilla la gente mayoritariamente votó que sí porque se ha conseguido algo importantísimo dos cosas importantísimas que tres cosas importantísimas y ya Uy, me paro aquí vamos sumando que eh, el desplazamiento al punto de relevo se considere jornada que ningún matinal plegue más tarde de las 3 de la tarde y que todo el mundo haga 30 minutos de descanso dentro de jornada y se considera jornada y una eh, particularidad de Sevilla tiene que si la empresa es incapaz de cuadrarte esos 30 minutos, nunca serán menos, pueden ser más, ¿eh? para cuadrarte ese descanso es igual, sea el tiempo que sea eh, se considera jornada y hay servicios que para poder cuadrar tienen hasta 45 minutos ¿Eh? Bueno Es el, el lo que tiene Que no es tu no, ¿no? Y que la gente decida ¿no? Que la gente decida y como decía el Merca Quien en teoría representa a los trabajadores y las trabajadoras eh, Pelee no por su guardar sus, sus, sus privilegios Sino re, pelee también junto con la plantilla Para conseguir mejoras para todos y todas ¿No? Porque de lo que menos se consigue es, es mejoras Bueno, pues yo voy a poner un tema musical hoy Hasta el día 8 de marzo De alguna manera nos vamos a proponer eh, Dar voz a todos esos grupos eh, liderados y constituidos por mujeres Y en esta ocasión os voy a poner uno de CER y ZAM que junto con Mafalda y Tremenda Jauría hacen un temita bastante chulillo espero que os guste y que lo disfrutéis con muchísimo cariño Pues ahí os dejo esa canción de Celizán y compañía pues os recuerdo el número de teléfono para el que nos podéis llamar es el 93013 9533, os lo repito 93013 9533 y continuamos con el programa dejamos de meternos con comisiones obreras ¿Qué va, más Queremos no, más... No. Pero... ¿Ahora con quién? De, no, es no que, nosotros somos constructivos. No, hostia, ah. la, la, o sea, el mensaje ese que tiene alguna gente, es de que siempre estáis constantemente peleando los unos contra los otros, eh, yo no lo tengo nada claro. Es decir, eh, Joder, lo que nos limitamos es a denunciar situaciones. Y si delante de eso que estamos denunciando está otra organización sindical o está la empresa o sea quien sea, lo denunciamos. Claro, es si que... Pero, pero, y tenemos... a través de este canal bueno a través de este canal a través de la colchera la gente lo que o sea la gente pasa de escuchar lo que tú dices o déjate decir la gente lo único es cuando empieza a gritar el fulano o el mengano mira ya se están peleando es que es esa la opción y es eso lo que ellos terminan terminan haciendo ah pues eh, por la mañana no grita No, pero... Y además es que, claro... Porque eh, seas tú no, porque saben que tienes tabla no porque discutir absolutamente nada. No, porque yo coincido con compañeros muy educados como el Román de UGT y este, ¿cómo se llama? el que ha pasado ya por todos los sindicatos que, que están en UGT el Muriana también eh. Eh, que dice que será mi sustituto en CGT eh. Eh, entonces, pues bienvenido sea y así ya solo le falta CGT ya los tendrá todos explícale, ver, eh, explícale tiene... lo que has explicado hoy a ver qué te dice porque a mí me lo ha discutido porque el, Muria, el Muriana tiene un discurso que no sé, se... mira Ah, vale, vale, vale. ¿Qué, qué, vamos, dec vamos. ¿Qué decía Lenin? Y Murriana, por favor, no te enfades porque no va por ti eh, Lenin decía, y yo es el único que soy leninista, es que no pierdas el tiempo con los imbéciles porque no, no, va, por no, tí, ¿eh? no, no, no va por ti, no, no va por, por ti Murriana uh -huh. pero eh, Lenin decía eso que no perdiéramos el tiempo con los imbéciles porque no los vas a convencer eh, si alguien dice que porque le han dicho que esto es negro Aunque tú le digas, no, mira, chaval, ¿no ves que, que tiene contraste? ¿No ves que es blanco? Es negro. No pierdas el tiempo. En eso tenemos que ser leninistas. Más o menos era lo que decía el primer anarquista, Jesucristo, que decía, eh, no le eches las perlas a los cerdos porque no sabrán qué hacer con, con ellas. Tampoco nos estamos refiriendo a nadie. ¿eh? O sea, ¿qué pasa en Triángulo por la Mañana? Yo no discuto con ellos. ¿Para qué vas a discutir? Si es que <ríe> no los vas a convencer. Entonces. Es una cuestión de convencer. No es hay que discutir. Con los cuando, sí, cuando nos vienen compañeros a preguntar, desde luego, darles la información que sepamos y si, no, y si no sabemos, les decimos, oye, me lo apunto y ya te lo diré la semana que viene. ¿Y cuando están ellos por medio? ¿Qué hacer? Cuando están está ellos por medio, si lo mismo, si los sé, les contesto, y si no lo sé, no les contesto. Claro. Es así. No, no es una. Y cuando estás contestando una cosa a un compañero y tú sabes que eso es así y ellos te dicen que no es así yo pues, el otro a, ti no día... dicen, a ti no te lo dicen No, que hay que ser educado Yo el otro día a Román, a este UGT le dije Román, contigo no estoy hablando sí. Y Román se fue, ya te digo que es muy educado Sí, sí, excepto cuando ese, te lo digo se, yo, se, yo se digo le... ese, Que se marche y que cuando tenga esa denuncia tan famosa que dice que, que nos ha puesto por firmar eso de, en el 2009 ¿Quién nos ha puesto una denuncia? Según el UGT, ¿eh? Ojete, no se ha puesto una sí, ¿Otro? ¿Otro, sí, otro? por firmar eso en el 2009, porque eso es ilegal, según él. Pero si y si lo... ahí me dijo muy clarísimo de que eso era ilegal y entonces le dije, bueno, pues cuando un juez diga de que es ilegal, entonces mira, Pero, de Cardenas, quitarlo más. Cárdenas, si ellos lo han firmado también. Ya lo sé que ellos lo han firmado también. Este Román ha perdido los papeles Y es verdad eso que dices Ah, eh, no, espérate, espérate Que aún me dirán que soy un mentiroso Porque ah, eso es lo que me dijo el Murián Nada más entrar Y cuando le dije Que él había dicho en el Comité de Seguridad Salud una cosa Y me dijo que eso era mentira Y que yo era ah, mentiroso Mira, eh, ya te digo No pierdas el tiempo eh, Es tontería eh, Yo creo que por la mañana Lo único que hemos conseguido Que hay un respeto Ya no nos tiran las hojas Antes no las tiraban Ahora ya las dejan ahí eh, Nosotros jamás le hemos tirado las hojas. Eso sí, nos, nos tapan las pintadas. Una pintada muy maja que hizo alguien que está muy cerca de aquí, que la hizo allí en el Triángulo, que ponía eh, por la jubilación a los 60 años y las 35 horas bota eh, CGT. Tacharon CGT y pusieron UGT, lo cual nos alegramos, ¿no? Que estén también por las 60 horas y... Ay, perdón, por los, las 35 horas y la jubilación a los 60 años. Vale, eso sí muy me que... parece. que Tenemos una llamada. ¿Estás por ahí, Nico? ¡Ay, mira! Nico. Nico, Nico, hello, how are you? How are you? A ver si... Bueno... Hola, Nico. Eh. Nico. Bueno, pues... Ya, pues... a ver si... Ay, Leche, ¿cómo va a estar si no tengo el teléfono levantado? Oh, sí, ya, el... ya te estás copiando de Ramiro! Oh, ¡Todo ya se pega sí. la hermosura! <ríe> eh, oh. Nico, ahora sí. Hola, ¿se me escucha? Ahora, ahora sí. Vale, vale, que me había equivocado de... Eh. De, de palanquita, muy buena. Nico? Hola. Hola, ¿estás ahí, no? ¿Los oyes? Os oigo muy, muy, muy, muy flojito. Os juego como muy lejos, a través del teléfono. Ya está, ahora mejor. No, no, igual de mal. Bueno, pues entonces. No sé qué decirte. Yo ya lo tengo todo puesto en su lo que teóricamente es su sitio que casi casi no se escucha ...bueno, saludo a los rosqueros y a los rosqueras de Barna... ...y, y llamaba por una cosita... Eh, ...ha habido un par de incidencias en la escogida general... ...en la cochera de Zona Franca... ...y se da el caso de que varios suplentes... ...cuando ha llegado su día de escoger... ...no han escogido servicio... ...bueno, no han escogido cochera, mejor dicho... ...porque los suplentes escogen cochera... ...y entonces como son de la cochera de Zona Franca les han asignado pues la cochera donde estaban, que es la cochera de Zona Franca eh, Más que nada por recordarle a los oyentes de Rayo Rosco, los compañeros conductores y conductoras que tengan presente su día de escogida Sí vale. bueno eh, en varias ocasiones desde los grupos de WhatsApp de las diferentes cocheras de auto de CGT hemos pasado este mensaje, es importante que la gente ...tenga presente su horario de escogida... ...y sobre todo que lo compruebe, ¿no? Sí, claro, es importante porque... ...si no escogen, si son fijos... ...se les asignará un servicio similar a lo que vienen haciendo... ...y si son suplentes se les asignará la cochera en la que están... Uh -huh. eh, ...bueno, es importante... ...de los fijos no ha habido ningún problema... ...ha habido algunos problemas con unos cuantos suplentes y todo... ...de zona, que yo no sé qué pasa de esa cochera... ...la cochera tiene los pa más número de partidos... ...la cochera tiene más números de sindicalistas de estos que no escuchan a los compañeros y la cochera donde los compañeros se olvidan de escoger quizás a lo mejor todo va relacionado no, sí. no de sindicalista que no se preocupan por los compañeros compañeros que no cuando tienen un derecho no lo ejercen sí, o que tienen miedo a ejercerlo o que lo quieren ejercer mediante no su capacidad de actuación sino mediante algún sindicalista de estos bueno a lo mejor los tienen tan ...acostumbrados a que ya te lo hago yo... ...ya te lo soluciono yo... Exacto. ...que entonces cuando llega el momento de su escogida... Eh, ...sabes, se les olvida, olvidado... ...bueno, eh, es una incidencia... ...luego otra cosa que tenemos con la escogida general... ...es el tema de un compañero... ...que fue alta médica... ...a través de una resolución del ICAM... ...este compañero ya era baja en la empresa... ...porque había pasado más de 12 meses... ...de baja... ...y es alta con fecha 31 de enero... ...entonces claro, la escogida general empezó... Eh, a publicarse los listados el día 7 sí. Y parte de la de la comisión de explotación que tuvimos el día 6 Entonces nosotros entendemos que este compañero Ha de estar en los listados Así se lo hemos hecho a ver a la dirección La dirección dice que Que en el momento que se hicieron los listados Este compañero era la empresa Y con lo cual eh, Pasará a ser el primer suplente Eh, claro, eh, nosotros entendemos que no Y me dice, bueno, claro eh, Hablando con Portillo me dice Que tampoco es una cosa que pueda acordar contigo Tendría que reunirse la comisión de explotación Pues el viernes pedí la comisión de explotación Con carácter urgente Por mail, los otros cuatro sindicatos Que están ahí representados Se adhieren a esa, a esa solicitud que hago yo O sea, con lo cual Toda la parte social hemos pedido A la, la, la comisión de explotación Que se reúna con carácter urgente Para solucionar este tema Porque se ve que hay dos más también Y ahí estamos esperando a que la empresa nos convoque. Sí, porque uh, parece ser que la misma situación del compañero se había dado también, en, según me ha llegado a mí la noticia, en dos compañeros más. Nosotros nos preocupamos de este compañero, esperemos que los otros dos compañeros acudan a algún sindicato o lo que sea para que le intenten informar y asesorar cómo tienen que llevar su situación hacia adelante, ¿no? Claro, nosotros de este compañero... Nos nos enteramos porque es el mismo compañero que se pone en contacto con nosotros afirmativo, sí uh -huh. claro, los otros dos, me comentó la empresa que había dos casos más entiendo sí. que los otros dos o no están afiliados a nadie o están afiliados a alguno de otros sindicatos pues bueno, si esos dos nos están escuchando pues que se pongan en contacto con su sindicato y si no tienen sindicato se pongan en contacto con nosotros eso es, sí, de todas maneras el eh Todo esto que has ido contando de que la empresa, eh, en un principio al compañero también que está en el grupo 72, le negaban que permaneciera en el grupo 72 y lo querían pasar directamente al 65 por arte de Birli Birloque. Parece ser que no es así o podemos asegurar que no será así. Y segundo, eh, una noticia, si podemos darla, tenemos aquí al... al No, ¿No podemos darla? No, no podemos darla. Pero bueno, eh, creo que mm, la al final se nos dará la razón en toda esta situación, porque entendemos que este compañero que tú explicabas su situación, que le daban el alta al 31, tiene todo el derecho del mundo a poder escoger cuando le toque. Claro, evidentemente, porque el alta es anterior a la fecha en que se pone en marcha la escogida general. Ajá. Oye, si la empresa tiene los listados con más tiempo porque necesitan más tiempo, pues a ver, en el fondo es su problema, ¿no? Porque el día 6 es cuando arranca todo con una comisión de explotación. Sí, además el compañero, según estuvo mirando, tiene margen por su antigüedad. Suficiente como para que la empresa no le venga de un día para otro Para poderlo colocar dentro del sitio que le correspondería claro. por su antigüedad dentro de la empresa ¿no? Este compañero en concreto debería de escoger por su antigüedad el día 26 de todo. Exacto, sí Tenemos un margen, por eso se ha pedido a la Comisión de Protección de carácter Urgente Tenemos un margen hasta ese día para que ese compañero escoja uh -huh. ¿Qué consecuencias tiene? las consecuencias mínimas, pues que el último que es, le va a tocar ser el último fijo va a pasar a ser del de primer suplente uh -huh. creo es que, saber, que le vamos a dar una alegría ¿eh? le vamos a dar una alegría y por ¿No? ejemplo pues, pues que los que escogemos detrás de este compañero, como en mi caso sí. Sí. pues tendremos un servicio menos para coger pues, pero a es que re... él le toca por pleno derecho lo <risa> entendemos claro, exacto, estaremos respetando el derecho de una persona yo lo veo también de esa manera O sea que, bien, Nico, de todas maneras, eh, llevamos desde el día 7, bueno, desde el día 14, curiosa fecha, eh, haciendo la escogida. De momento todo está, menos el caso de estos tres compañeros, el resto de las situaciones está dándose dentro de la normalidad. La gente va escogiendo eh, dentro de la hora que le corresponde y una de las dudas que salía que sale más frecuente no ya sé que te pillas y por sorpresa pero verdad que yo entiendo y eso leo en la normativa de escogida cuando tú escoges una línea tienes que permanecer bueno una línea y una cochera tienes que permanecer un año no en esa en esa cuando coche. cuando hay un un reequilibrado de plantilla sí tienes que permanecer un año sí vale vale sí. Que si hay un, un reequilibrado de plantilla, antes de que haya transcurrido un año, pues no entras en ese reequilibrado. No, porque tú has escogido línea, ¿no? Claro. Vale, has escogido un servicio. Es una pregunta muy frecuente. Es que cuando sal... escoges servicio fijo, sí. Claro, es una pregunta que se da muy a menudo, empiezan a salir fechas y todo el mundo alucina con las fechas, que si un mes, que si seis meses, pero la normativa escogida es clara, marca un año. Y la escogida normativa la tenemos colgada nosotros ahí en esta página web para que puedan consultar lo que necesiten consultar. Uh -huh. En la pestaña una pestaña que pone reglamentos, una subpestaña que pone explotación, ahí está colgado. Sí, no, y además está bien, la gente que tiene dudas, que acuda a esa normativa para salir de dudas, porque hay gente que mira un montón de variables para escoger el turno y servicio, que me parece la mar de normal y tiene que saber a ciencia cierta qué es lo que marca esa normativa y creo que lo que hacemos es publicarlo en nuestra web, que es lo ideal y que la gente lo tenga como asesoramiento legal y si luego tiene alguna duda más, pues consulte con algún miembro del comité de empresa o con nosotros si quiere, ¿no? Sí, y después otra pequeña cosa que había, que si no recuerdo mal, era la línea 67 es que no tengo ahora aquí, Sí, 67, papel, todo, todo apuntado Faltando servicio que estaban poniendo los servicios eh, mira la 67 faltaba el servicio 8 y el servicio 13 los habían numerado mal vale o sea de entre el ponían servicio 7 y después ya ponían el servicio 9 el servicio 12 y después ya ponían el servicio 14 entonces en este caso todas las líneas los servicios que van a jornada completa han de ir numerados desde de, el 1 hasta el servicio más grande Eh, es un error. Un error que ha cometido la dirección a la hora de crear los servicios que los ha nombrado mal, o los ha numerado mal. Uh -huh. eh, también hablé con la dirección, le propuse que se arreglase. Y el problema que tiene es que la aplicación con la que se está escogiendo, esa aplicación que vemos en el apartado de EINAS de la Intranet, que podemos consultar el estado de la de la escogida, les da problemas. De hecho, al principio costó arrancar la escogida por eso, porque les da problemas esa aplicación. Ah, se ve que el desarrollo no lo han hecho bien. Y... Llegamos eh, al acuerdo, digamos, que una vez escogido toda la línea, una vez acabe la escogida, desde que sí. acabe la escogida hasta que entre en vigor los servicios, se, se nombrarán los servicios bien, con lo cual esa línea pasará de tener, teóricamente, que tenía parecía que tenía 22 servicios, en realidad tiene 20. Vale. Vale, y entonces, pues bueno, se les avisará a los hijos de esa línea que si tú has escogido el servicio... 9, eh, pues se pasará a llamarse 8, porque el 8 no se llamaba 8. Y si se escogió pues, el 22, pues eh, se llamará eh, 20, porque hay dos servicios menos. Pero lo que es eh, la franja horaria o sea, lo que es el horario y los puntos de relevo es igual. Es simplemente un, un error a la hora de nombrar los servicios. Vale, lo que sí que hemos hecho por cocheras, Nico, y eh, es comprobar que... ...se está dentro de la ratio de partidos... ...por lo menos desde CGT hemos comprobado... ...en cada una de las cocheras... ...que estábamos dentro de la ratio... De, ...de los partidos que marcan convenio... ...y por debajo, en casi todas las cocheras... ...justo lo que tú comentabas... ...al principio de tu intervención... ...en la cochera que hay más partidos... ...es, es la que en teoría son más poderosos... ...los sindicatos de la empresa... ...es decir, en zona franca, ¿no? Sí, es la cochera que tiene más partidos... que ahora vimos Más es una pregunta, Ramiro, que me la que para antes, si y yo me la preparo y te lo digo. ¿no? <risa> te pidas más momento, ¿no? Bueno, tengo un ordenador delante, lo que pasa es que, claro, no tengo las cosas abiertas que me están bueno, preguntando. Bueno, yo solo te estoy diciendo una afirmación, que ¿Sí? hemos comprobado ¿Sí? un, hemos comprobado la ratio de los partidos, hemos visto que estaban dentro, que no sé si el resto de las organizaciones sindicales lo han hecho, nosotros en este caso sí, y le podemos decir a la gente tranquilamente que... Eh, la empresa cumple convenio eso es lo que te estoy diciendo, Nico ya sé que a veces te pongo en un brete pero bueno, y que no todo está en la cabeza sino que hay que mirarlo de 100. no si la empresa ha pagado un 22,4% de servicios partidos a nivel general se cumple en, sí. en, en las cocheras sabes uh -huh. a nivel general lo que pasa es que la cochera de, de zona franca sale un ratio de un 24 uh -huh. Y vale. pues hay cocheras, pues yo que sé, hay cocheras más eh, más como la de Horta, que tiene un 17, 30 y pico, ¿sabes? Van variando, ¿no? Mm. Todas están dentro del ratio. Os recuerdo también que en el último convenio bajaron el tridente el número de partidos, lo vendieron como un logro. Mm. Hemos bajado el número de partidos. Eh, si no recuerdo mal, bajaron de un 30 a un 28. Vale, pues estamos de partidos en un 22, pero es que la firma de ese convenio ya estábamos por debajo del 25, sí. Sí. O sea, es un brindis al sol O sea, es la empresa te, te acepta algo un convenio que, que, que ya a ella le sale gratis Porque ya la manera de montar los partidos Ya le sale bien, así Ajá, vale uh -huh. pues, pues... Bueno, eh, Nico Tengo una ¿Sí? pregunta técnica que hacerte a, a ver si sea respuesta, va, tírale. Vale, de, sí, yo creo que sí Al principio no nos oías Ahora nos oyes mucho mejor por aquí Sí, sí, ahora sí, ahora justo perfecto pues ya encontré cuál era el, el fallo entonces que teníamos. Ya está. O sea, que para la semana que viene cuando llame, intentaré que esto sea más llevadero y mucho más rápido. Ah, esa era la pregunta técnica, eso era la técnica de la radio. La técnica de la radio exacto. Vale, muy bien, pues afirmativo, te respondo que sí. Vale, perfecto. Vale. <risa> <risa> bueno, Nico. Pues venga, sí. un saludo a todos. Venga, venga, hasta luego. Igualmente. Venga, abrazos y fuerza. Chao. Venga, fuerza. Chao. Chao. Pues ahí nos dejaba el compañero Nico con sus declaraciones sobre la escogida. Era el tema que teníamos como siguiente tema a tratar aquí y, y bueno, ha venido muy bien que... No, no, si nos quedan dos minutos. Que si pues sí, no, no. Sí, no mire, sigue porque es verdad, síguelo son... Son 53, terminó. compañero. ya ah, que 54. Es que aquí pasa el tiempo que no nos damos cuenta. Se me había olvidado decir una cosa, ya que nos metíamos con comisiones obreras para seguir metiéndome con ellos, ¿no? Porque en su, en su hoja también se apunta en una cosa, ¿no? Dice, a pesar de que no, me, me, me, me, me, Los sindicatos más represivos más representativos de esta empresa, negociamos un convenio dura, duradero. Y digo yo, comisiones obreras, es el sindicato más representativo, que yo sepa, quedó en el número cuarto, ¿no? <ríe> Los más representativos somos nosotros, pero bueno, se apuntan ese tanto también, ¿eh? Y, y, y, y no, tienen, no tienen abuela, aquí lo escriben. Habla, ¿eh? hablan en plural. Los sindicatos más representativos, ¿vale? Ugt, UGT ¿no? comisiones y así que parece ser que es un sindicato solo. Pero no, como hablan plural, ellos se meten también y que yo sepa son el número el cuarto el, el o el, primero, el quinto. El, el primero, el tercero y el cuarto, ¿no? no sí, el el, el, el, el, el Chavecha que se me chube a la Chavecha. No sé, yo no sé quién, no sé quién habrá escrito esto, pero la verdad, eh, pues se lo tendría que mirar un poquito antes, ¿no? No sé. Bueno, yo también le recomendaría a otro diseñador de la página del folleto, ¿eh? porque vamos que el creo que es un folleto que han hecho simplemente para contestar nuestro último utopía uh -huh. y que lo único que intenta es crear confusión con algo que está, que está muy, muy sí, claro. Sí, Siguen ¿no? sin ponerle número, no, no tiene número, no. es nuestra BU. Sí. Nos Pero nuestra ya está. Voz. Bueno. Pues se nos acaba el programa Sí, sí ya Qué rapidez segundos. Qué Segundo? rapidez Pues sí. en vista Que esto lo vamos a dejar Es que ahora estaba flipando porque eh, El otro día Se lo comentaba uno es decir, De dónde sacaron ellos el, La sentencia En la que se basa Para la aplicación que hacen Sobre la... Eh, los miembros que pueden acudir o no acudir en el Comité de Seguridad y Salud ¿Os acordáis que en el Comité de Empresa aquel dijeron, y basándonos en el en la sentencia número tal y tal explicamos eh, esto ¿Cómo han sido capaces de llegar a la conclusión que existe una sentencia que les pueden dar la razón y no son capaces de hacer una hoja en condiciones? Bueno, porque realmente Ah, por ya la veo muy bien Hombre, yo, ya moviendo, yo, yo que, que sigan no. así contra, Mientras sigan así ya va bien Imagínate sí. que ahora nos hacen un, un pedazo de revista Un, un, un no, de utopía Bien <ríe> para nuestros intereses, de luego Pero no, no, bien para los intereses de, Hay que decirles que de están muy bien humana, de la que, que sigan escribiendo de esta manera sí. y, y maquetando de esta también A mí me encanta que sigan así mm. Hombre, por favor No, que no se que no se normalice la incompetencia Esa me ha gustado más que la otra Que no se normalice la incompetencia, exactamente Y dentro de esa incompetencia, obviamente, no nos podemos creer que esa resolución, esa sentencia de la que hacían ellos referencia haya salido de ellos Como No, siempre queremos de, que sale de otras de esferas de la federación y demás. Pues bueno, señores, hasta la semana que viene si todo va bien. Que seguro ya nos habrán convocado eh, el comité de empresa. Ah, sí. Ah, seguro. Eh. seguro, Seguro que no sí. sé si al mismo escenario, de teatrillo u otro escenario. ¿no? Ya informaremos ¿no? de ellos. Eh, bueno, espero que primero nos informen a nosotros, Y luego informen a la plantilla, ¿no? Sí. Van a convocar, pero que no sea la empresa, que sea el propio comité el que nos informe, ¿no? Sí. O la empresa, ¿eh? sí, es lo mismo. El tridente que empresa. Vale. <risa> bueno, pues nada. Eh, salud. Hoy nos excusamos yo por lo menos porque estaba lleno de microbios. Yo también te excuso. Sí. Eh? A mí microbios o a mí <risa> <Atí, atí>. a <risa> ti microbios están bien ahí vale pues lo dicho hasta la semana que viene y mucho cuidado con el rosco bien.